Chequeo a ver si tenemos gente sumada al vivo de YouTube tenemos. o si nos están escuchando a través de la web www.radioquermes.com o por el 106.1 o por la app para celular. Ni me fijo, bueno, pero no... quiero creer que están ahí. Sí, y, y comentan. Y comentan. Comentan, hay un comentario. De Porque gente, la gente es mala y comenta. La gente es mala y comenta. Dice, ¿dónde me anoto para el club de fans? Ah, para el club de fan del trosco erótico, erótico así le llamamos al licenciado sí. Repeto. Sí. Eh, bueno a ver, eh el tipo este que se acaba de ir no tiene redes sociales. No, ¿Y para qué? no se mezcla con el populacho ¿viste? Él Lo encontrás solamente En los corredores De la Facultad de Ciencias Humanas Ahí te lo podés cruzar y bueno, pedile un autógrafo Acaso sacarte una selfie Ya verás vos qué haces con eso Viendo algunas performances de erotismo Ah, Irán, me gusta, me gustó eso Mariestra, Nuestro eh. invitado ya se presentó Ella eh, quiso aportar a la conversación. Entonces lo voy a saludar. ¿Cómo está, Jesús Gallego? Hola, muy buenos días, Cintia. Muy buenos días, Juani, y a toda la audiencia hermosa de Radio Carmes. Jesús Gallego, músico, guitarrero, y hoy director provincial de artística de eh, la Secretaría de Cultura de la provincia. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Jesús? Contanos. Así es. Bueno, dentro de, de las políticas públicas que tiene la Secretaría de Cultura. Eh, Lo que corresponde por ahí a la dirección de artística es todo lo que es diseñar, articular e implementar acciones que, que permitan fomentar y en otra instancia profesionalizar lo que es el colectivo artístico en el territorio pampeano. Uh -huh. O sea, talleristas, músicos, bailarines, así que eh, esa, digamos, es la, es la función. Y vos venías de una gestión municipal en Doblas. Yo venía de una gestión municipal, sí, sí, sí. Okay en el área de cultura, y cómo fue pasar o cómo es pasar ahora a todo, a ver, la macro de, eh, de la provincia. La diferencia, primero, se podría decir de que esto es, es mucho más específico, por supuesto a lo artístico, lo otro eh, permite abordar distintas temáticas, eh, pero bueno, también eh, en lo que es provincial, siempre nosotros sabemos que una de las cuestiones que tiene la provincia de La Pampa es que tiene un territorio extenso, con distintas realidades, eh, con distintas dinámicas en cada, en cada pueblo y por ahí en tu localidad uno más o menos va conociendo las necesidades, eh, generalmente... Eh, como un propósito general en, en mi pueblo era ir generando más que nada un público objetivo. En doblas. Exactamente, acá en la provincia de La Pampa se da de acuerdo a las distintas localidades eh, esas dinámicas distintas, vos podés uh -huh. tener Santa Rosa, Toay, Pico que tienen su público objetivo, gente que consume eh, cultura y hay otras realidades en los pueblos donde más de sostenimiento de talleres, de que eso cumpla más un rol social y cómo a la vez va en ese camino de profesionalizarse, de capacitarse, así que digamos que son, son un poco distintos si bien comparten algunas cuestiones. Uh -huh. eh, Jesús, cuando uno eh, quiere a alguien dentro de, de, de una secretaría o un ministerio, siempre pretende que sea persona idónea de, de, de ese lugar, ¿Qué crees que a vos te ayudó o te benefició siendo, viniendo de, de, de, de tu lado artístico, ¿no? del conocimiento de lo que es el funcionamiento de un artista? Bueno, puntualmente para, para un montón de acciones que tiene la, la dirección de artística es necesario conocer el, el ambiente artístico porque hay, hay momentos donde son de fomento o de producción misma de la secretaría con cuestiones que tengan que ver eventos y a veces eh, eso es necesario. Después a, hay gente que viene de, de un palo mucho más académico, que, que también es necesario en cuestiones de coordinación también. Eh, pero bueno, como te repito, en la, en la dirección de artística eh, es fundamental por ahí tener un conocimiento previo del de, de ambiente artístico y cultural de, de la provincia. Y, y eso per permite poder tomar distintas acciones que hay, hay un conocimiento o hay un, un modo de elección previo más allá. Uh -huh. Después también, por supuesto, que si bien fue breve, eh, en cuestiones más, más, más de política pública, haber estado en una gestión municipal me ayudó a ver eh, otras aristas que tiene la gestión, que, que son bueno, propias de un presupuesto, propias de las acciones, propias de, de articular con con distintos organismos, así que... Y, y eso de articular, porque eh, siempre uno cuando, cuando ve la, lo, lo macro de la provincia, ¿no? sí. busca justamente eso, la articulación de la, los diferentes municipios con la Secretaría de Cultura de la provincia. En un momento hubo un consejo cultural donde se juntaban todos los directores de cultura, por ejemplo, de la provincia. ¿Eso, eso sigue funcionando? ¿Funciona? ¿Funcionaría? Nosotros estamos haciendo, o sea, desde que empezamos con esta gestión, la idea es poder hacer un, un Conocimiento exhaustivo del territorio, nos tocó empezar eh, con mucha presencia eh, territorial, nos agarró justo todo lo que son las festividades, uh -huh. eh, la idea también del gobierno de La Pampa era trabajar eh, mancomunadamente con la Secretaría de Turismo, así que estuvimos presencia en casi todos los pueblos que estaban con fiestas, excepto que, que se haya dado que haya dos o tres fiestas en simultáneo, por ahí no podíamos cubrir, pero tratábamos de estar ahí. Y, y detrás de cada presencia no era solamente estar ahí, una foto y acompañar a, a las autoridades locales, sino también hacer un informe, ver exhaustivamente cuál era la realidad de cada localidad. Y, y después, por mi parte, en la dirección, eh, nosotros venimos manteniendo reuniones con los distintos referentes, directores de cultura de las localidades, para esto de conocer cómo es la realidad de los talleres, cómo es la realidad de, de, de su dinámica en producción de eventos, cuáles son las salas que tiene tanto salas para muestra como salas que tengan que ver si cuentan con una técnica o una iluminación para que vayan artistas, todo eso como, como una base de datos como que nos permita planificar y, y digamos ejecutar acciones eh a corto y largo plazo. Eh, toca en un momento en donde eh la plata, o el hecho presupuestario no que plata. es la guita, está recortadísima. Eh, imagino también para, eh, para pensar la cultura Desde las localidades Imagino, no sé, un pueblito que tiene que elegir Que no tiene recaudación Porque no tiene supermercado que le pague los impuestos eh, Y que tiene que elegir entre, bueno eh, Mantener el servicio básico de alumbrado, barrio y limpieza o, o fomentar un taller Y es lo primero que se recorta el taller ¿Cómo aporta la provincia a tal, eso? Tal cual, Cintia Hemos tenido distintas realidades eh en los que uno va conociendo. Hay, hay talleres que también han tenido muchísimo inconveniente con esto de, del aumento del combustible. Uh -huh. Nosotros, eh, no sé si por ahí eh, la audiencia sabe, muchos de los talleristas que funcionan en distintas localidades se trasladan, se trasladan de otras, algunos de tanto de Santa Rosa... Como, como de otras ciudades o pueblos... Eh, sí, de en el sur, en San Martín, Bernasconi, Abramo, que ellos se juntan al, ahí. Al subir el gasto en, en todo lo que es traslado, empiezan a caerse talleristas en distintas localidades. Bueno, ahí la Secretaría de Cultura, en este caso a través de la dirección, trata de, de coordinar, de articular para conseguir otros talleristas, para poder tratar de cubrir eh, esa vacante y, y también, por supuesto como otra instancia que es más que nada de sostenimiento para localidades donde es difícil poder sostener un taller, ahí poder generar los aportes económicos que sean necesarios uh -huh. para mantenerlo. Uh -huh. eh, estaba pensando, eh, eh, en los últimos meses eh, se, se ha puesto, cuando se empezaron a cerrar este, muchísimos canales de financiamiento para la cultura, que la cultura era un curro, que era un negocio que tenían los artistas, por ejemplo, con las provincias o con los gobiernos. ¿no? Eh, ¿Realmente un artista puede vivir en, en connivencia con el Estado en la provincia de La Pampa? <risa> Por supuesto que sí, y en esto, en esto creo que han sido gobernadores, intendentes, han sido muy claros con lo que genera las, las fiestas, que es un circuito económico muy grande, no solo es trabajo para, para los artistas, y después si quieren podemos abordar un poco de que el artista es un trabajador, uh -huh y que pareciera que entra. Bien, mi pregunta, mi pregunta, sí. mi pregunta es, es eh, un un El eh, artista puede vivir de currar con el claro, Estado o no? Es lo que digo. La... O sea, el, el, el, la, la vida de un artista no puede este suscribirse suscribirse en lo que gana el Estado, porque tampoco no, está para para nada, todo. para nada. Por eso decíamos, el el circuito económico que generan la, las fiestas se basa también de articular con privados. Se basa también de, de una entrada o un, o, o un consumo que tienen los vecinos, la población uh -huh. del lugar o quienes se trasladen. Nosotros vemos que cada fiesta hay un, hay un circuito que tiene que ver con lo gastronómico, con personas que van y venden en el lugar. Y el, y el Estado o cualquier lugar que, que, que en ese sentido pueda pagar un cachet para un músico es porque realmente cree que tiene el impacto para poder sostener eso que genera una, una, una fiesta que no solo tiene que ver en esto de que las personas puedan vivenciar eh, un espectáculo artístico y cultural, sino todo lo que conlleva eso, desde lo social, desde lo económico, eh, desde las tradiciones, eh, que son necesarios, sino eh, más allá de, de la economía en sí seríamos personas que que tenemos que estar para ganar lo que comemos y dormir. digamos claro. eh, y, y por otro lado, bueno, vos dijiste, a ver, es un laburante, un, un músico, es un laburante, un teatrero, eh, todo lo que trae atrás, digo, los, los tramoyistas, es, es laburo. Eh, y a su vez, eh, el mismo, a, mí, a mí lo que me llama la atención es que a veces el mismo ciudadano vecino que disfruta de eso, se suma a la crítica. ¿Qué pasa con la construcción de esas audiencias, de esos públicos? Yo creo, acá, acá me permito primero hacerme un lado un poco más de lo, de lo que compete a lo cultural y artístico y decir que, que, que quizás estos embates que estábamos hablando no solo con los músicos, uh -huh. sino yo creo que es con los trabajadores en general, porque sí. eh, si uno estamos hablando de que a través de, de, del Estado Nacional se puede llegar a conseguir un, un déficit cero, se puede llegar a conseguir rentabilidad, uh -huh. bueno, hay distintas maneras... O, o, o distintas formas eh, eh, para poder llegar a esos objetivos que no, no tiene que ser puntualmente lo que viene sucediendo ahora que es ajustarla a la clase trabajadora y la clase trabajadora en este caso no solo son gente que estaba en el estado Eh, realizando un trabajo eficiente, sino también pueden ser las cooperativas, puede ser el colectivo artístico. La idea no solo es ajustar a los trabajadores y recaudar a través de eso, sino también pareciera que es tratar de desmenuzar o fragmentar distintas cuestiones que son eh, colectivas, o sea, de organización en cierto punto, que permita desmoralizar a la, a la sociedad, eh, al colectivo en general. Uh -huh. Quizás eh, eso como otra instancia también, que pareciera como objetivo. Uh -huh. Y crees que, a ver, vos sos músico Entre los músicos, las músicas ¿Hay una conciencia de eso? De que es importante profesionalizarse que es importante tener una mirada sobre el rol del Estado eh, Por ahí este, ocurre que esto de que no hay lugares Termina siendo todo un, este, una cosa muy vaga Lo que, lo que, se, lo que se va armando o a mí, Eso me, me parece a mí a veces, ¿cómo ves vos el colectivo? Yo, el, el colectivo artístico acá de la provincia por ahí es, es muy dispar eh, de acuerdo a, a, a cada especificidad en sí a cada disciplina uh -huh. yo creo que el profesionalismo en tanto los músicos como en el teatro como en los bailarines ha crecido muchísimo uh -huh. a, a, a, no solo en niveles técnicos sino todo en lo que es pre y, y postproducción realmente se ve un salto muy grande Se nota que atrás de eso hay muchísima capacitación, muchísima, muchísimo tiempo puesto a ese trabajo, o sean en ensayos como también eh, aprendizaje personal. Y después sí hay muchísimas cuestiones que, que podría cumplir el rol del Estado, como también privado, que es necesario empezar a aceitar, empezar a articular para darle esta dinámica que tiene que ver más con circuito e industria cultural, que, per, que permite que, que, bueno, que los artistas puedan vivir de su laburo, claro. puedan seguir invirtiendo en eso mhm uh -huh. eh vos recién decías que que realmente ha crecido mucho eh eh la capacitación de de los artistas o también no no la la palabra artista pero también los trabajadores de la cultura ¿no? ha crecido muchísimo Ta, se se ve mucho en, en lo que es pico este con, con el ensamble de percusión y vientos de percusión de pico se ve con el EMSAN en la en la en la ciudad de Santa Rosa cómo, cómo se puede eso eh plasmar en toda la provincia ¿Cómo se puede plasmar en la provincia? Bueno, eh, Digo, porque son dos puntos neurálgicos y de, la, la, las dos ciudades más grandes de, de la provincia. Digo, ¿Cómo se puede ampliar eso a, a todo el sector? Bueno, a, a veces para, para esas cuestiones es necesario, como te decía, planificar de que muchos de esos ensambles o docentes puedan trasladarse a otras localidades, sí. pero también puedan hacerlo a través de un proyecto a largo plazo. Eh, nosotros por ahí podemos ver, no sé, el caso de General Pico, como algo puntual que vos nombraste, pero por ahí no se ve que atrás hay un proyecto de muchos años uh -huh. que viene con un sostenimiento y que eso se empieza a ver siempre lo, los frutos eh, a los 5 o 6 años. Y, y por eso eh, en esto sí creo que por ahí puede ser una responsabilidad central desde, desde la gestión, que es tratar de mantener algún programa a largo plazo, mantener programas a largo plazo, que permitan ir pasando las gestiones y que eso eh, permita, como decía, generar frutos a largo plazo, en este caso. Que crezca. Bueno, exactamente, sí, sí, sí, sí, que eso también es el rol. Claro. Eh, Pico, la verdad que sí nos, nos ha este, dado un ejemplo en las últimas gestiones de cómo eh, se puede articular esta palabra que, que vos dijiste varias veces, no solo entre lo público y lo privado, sino en, entre aquello que es, por supuesto, el goce de un hecho artístico, pero también lo formativo y lo popular en, las, en los barrios. Eh, que los pibes, yo tengo, a, a ver, mujeres conocidas que han criado solas en pico y que hoy su, sus hijos tocan un violín, su hijo toque un violín o toca un cello a partir de los talleres de los barrios eh, de música. Y eso para mí es lo, lo, lo, lo interesante de que el Estado esté que sea democrático el acceso tal cual, tal al cual. arte, ¿no? Uh -huh. que cualquiera pueda ser un artista, un laburante de la cultura, si tiene las condiciones, quiere y, y, y se esfuerza. Exactamente, y esto es cuando hablamos también en, en cuestiones de, de la población, de los vecinos, de los ciudadanos, del acceso a la cultura. Por ahí uh -huh. también, eh, otra vez me permito remarcar... Eh, Con, con esta dicotomía que estamos a veces mm. estado, mercado, hay que entender y, y si hay gente de las localidades para saber, que la cuadra asfalto, el cajero, la plaza, el hospital, hasta, tu, hasta el club de barrio que tenés, no sería rentable en una lógica de mercado. Y, y eso que no sería rentable en lógica de mercado, quizás tampoco sería la fiesta que vos tenés en tu pueblo de 400 habitantes. Pero... ¿Cuál es el, el rol de un Estado en sí? Bueno, por eso, generar políticas para los vecinos. Y el rol del mercado es otro, que es hacer dinero. Ni uno es bueno ni uno es malo. Cada cual tiene un rol distinto. Y por ahí a veces ahora se está tratando de, de, de implementar esto de que el Estado tenga una mirada mercado. El Estado puede articular con el mercado, pero sus fines son otros. Porque los fines también son fines que tienen que ver con la soberanía, con poblar lugares donde nadie, nadie iría y nadie se quedaría y realmente hacen patria en esos lugares. Bueno, eso es una mirada estratégica que tiene que tener el Estado y de cuidado de todos los vecinos, estén donde estén en la extensión de nuestra provincia o nuestro territorio nacional, es así, simple. Jesús, querido, eh, ha sido un gusto esta charlita que tuvimos contigo, nos bueno, gustó que vinieras. Mío, ¿eh? El gusto es mío. Eh, Se, se hace breve, yo se digo, hace bueno, bueno, breve. Min, con que esté 10, 15 minutos voy a hacer un plomo, pero y realmente no, se, se pasa, hace muy breve. Se pasa, se eh, y por supuesto felicitarlos, yo soy un consumidor de, de, de Kermes en casi todos sus contenidos, eh, veo el trabajo que hay acá, otra vez más allá de la profesionalización, veo la inversión que hay eh, en esto de tratar de mejorarse y siempre generarle contenido a la gente que se vaya superando y realmente... Eso es admirable y lo felicito por lo laburante. Fue un gusto para vale. vos, entonces. Fue un ¿eh? gusto enorme. Vas a volver a ser invitado. Vas claro, a volver sí. a ser invitado. Y nos vamos a ir escuchándote. ¿Eh? eh acá me, me, nuestra operadora técnica, me encontró, eh, manos mágicas. encontró eh, algo. Indias Karate, Soledad, ¿eh? Bueno. ¿Tu guitarrita? Sí, guitarra? esa no, no es un pianito. Ah, es un pianito. Lo que pasa es que ella se corrió el auricular. Sí, no, no lo no, no tengo puesto hecho. Pianito de Fe de Camiletti. El ¿eh? eh, pianito de, bueno, pero tú guitarra. Ahí no okay. hay guitarra. Ahí que no hay guitarra. ¿Ah, no? ah, Ahí no hay guitarra en esa grabación. ¿Y en esta qué haces? En esa canto. Ah, cantas. Muy bien. ¿Escuchamos entonces a Jesús Gallego, no en guitarra, no en piano. En guitarrita. ¿Eh? Así, todavía, es que... que no tengo el auricular puesto. <risa> no, pero la guitarra. O sea, lo tengo corrido. ¿Cómo se llama la cosita que vos vas a tocar? Vos vas una guitarrita, guitarra, ¿no? Una guitarra, ¿Sí? ¿no? Sí. nadie se de amarga mi eterna <risa> soledad. Pasan <risa> las horas y el minutero muere La <risa> pesadilla <risa> <risa> De su lento ticta en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse nuevo Y ella no viene es un fantasma que creí a mí solo en que al devanecerse va dejando su visión se mí se del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral se va con ella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 no viene es un fantasma que crea mi luz yo aunque ande se va dejando su visión cenizas segni il corazzo